Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la herencia de Sublet. A ver, hagamos memoria. ¿Recuerdan ustedes a un presidente de Venezuela que haya sido pobre? No. Pues aunque usted no lo crea, los hubo. Y pobres de verdad. Carlos Sublet. Venía como Bolívar de familia adinerada. Sublet deja la presidencia en 1847 y se va a su ato en Chaguaramas, con más sabanas que ganado. Pero cuando muere, el 14 de febrero de 1870, con 81 años de viejo, solo deja un bastón, un sombrero, una espada y un par de charreteras. Claro, también dejó como herencia para el país su inmensa honradez. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló jamar Márquez.